tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria Recuerda que este tu programa Euskal Música también lo puedes volver a escuchar, lo puedes volver a sintonizar, dando el sábado como el domingo la misma franja horaria, de 6 a 7 y media de la tarde, pero eso sí en repetición, en redifusión Hemos comenzado el programa de hoy de diferente forma como puedes comprobar Estamos escuchando uno de los temas incluidos En el sexto trabajo discográfico para la formación del norte de Nafarroa de la Sacana Esían el álbum de Galax Astinduz de reciente publicación Y es que hoy en Euskal Música Programa especial de esta banda de Esían Seis discos en su haber Maite Dugu Rianen Oyuá Borro Katu, Eta, Irabasi, Itchatik, el álbum en directo, men Eta, Orain. Y esto que estamos escuchando, uno de los temas incluidos en el álbum más eh, reciente de la banda, Egalak, Astinduta. En este programa repasaremos los seis discos poco a poco. Os daremos a conocer la trayectoria musical de la banda Y lo más importante estarán aquí los estudios de Berriozán y Ratia En el programa de Euskal Música, parte de la banda Para hablarnos de este nuevo trabajo en Gala Castinduz Para hablarnos de sus conciertos Para hablarnos de la trayectoria musical de la banda En definitiva, para hablar un poquito o mucho, mucho Sobre Esian Hay que dar las gracias Esquerri ricasco a toda la gente que nos ha mandado mensaje durante toda la semana a través de facebook.com barra Euskal Música Berriozar y para ese concurso y es que hoy sorteamos dos CDs de este nuevo trabajo de Galak Astinduz firmados por parte de la banda los que van a venir al programa. Para participar lo tenías muy sencillo, nos tenías que mandar un mensaje a facebook.com barra euskalmusicaverriozario.gratia pues eh, poniéndonos una pregunta que quieras hacer a la banda. Han sido muchas las personas que han eh, pues eh, participado en el sorteo. Lo dicho es que ricasco gracias. Al final del programa haremos el sorteo de esos dos TV's de Escian. Oye, ¿qué te parece si comenzamos el programa de Euskal Música con el primer trabajo discográfico? Maite Dugu, de él vamos a extraer los temas de Arsaitut y Euskal Herriak Autodeterminación A. Eran los eh, ocho primeros temas de Esian en esta larga trayectoria musical. Música Irez zilborretik altxatu ditut begiak Horkonturatu naizen mine egiten duen egia Espilu faltxu ontatik endudut begira da Perfei bat ere gustatu orain ikusten dudana Irez zilborretik altxatu ditut begiak Contura tú na ese miñeguita, tu eneguia. Spill what you all got to can do, tú pedirás. Se va a tener gustar tu ora y mi custa nulla na. Pero igual ever come tu vale mi aliza mu sea. Preti ser reino Tu sé Y están sonando dos de los temas incluidos en el álbum debut de Sian en el año 2007. Con este álbum My Terugu, el álbum contenía ocho temas y ha sido, bueno, o oh, ha sido autoproducido por ellos, por la banda Sian. Dos de los temas incluidos en ese álbum, Bear Saitutu o esto que estamos escuchando, Euska la Ria, Kautego Eterminazioan. Et si Como puedes comprobar desde el principio, desde los inicios de la banda, que Sian ya le daba a la música jatorra, eh, a la música divertida, a la música entretenida, a la música juerguista. Y nos vamos, si ¿sí te parece, con el segundo trabajo discográfico Un añito más tarde, en el 2008 Llegaría el álbum titulado más concretamente Erriaren Oyuah, un álbum ya con sello discográfico Gordiscos, La Casa de Iruña Y con 12 temas y además en formato Digipack Un disco más currado, cada vez más currado Y lo que vamos a escuchar, los temas Beste y e sexto corte del álbum Beggy Betts, cuarto corte del álbum Segundo trabajo discográfico, 2008 Erriaren Oyuah Música 2008, segundo trabajo discográfico para esta formación del norte de Nazarroa donde la Sacana para Esión El álbum, Eriaren O'Yua 12 temas, los que se incluyen Y editado bajo el sello discográfico de Iruña Cor Dos de los temas, Beste Gumbato O esto que estamos escuchando, Beggy Pelchan Repasando la discografía de Sian en este programa especial de Úscar Música, la sintonía del 100.8 en Berriozar y Ratia y en internet en eguskiplaza.net. Con motivo de la salida de Galak Astinuz y con motivo de que hoy van a estar en los estudios de Berriozar y Ratia es Sian. Maite Dugu en el 2007, Riare no el 2008 y dos años más tarde, en el 2010, llegaría Borroka Tu Eta Irabasi nuevamente, álbum autoproducido por la banda Esian y en el cual te podrías encontrar y te puedes encontrar porque en alguna tienda de discos aún he encontrado este disco, el Borroka Tu Eta Irabasi del 2010, los temas Mila Kaargi y eguna el Duco Dan. Torrri dirà: Era Manau de l Loúric, Junta surre amb el Du reggawa Ba cardda dea Torri Era Manau de l i L Junta Sure. Son los que se incluyen en este tercer larga duración para la banda Escian El álbum del 2010, álbum autoproducido por la banda Morrocatú, Eta, Irabasi, y ahí están los temas Mila Cargui, puesto que estamos escuchando los últimos compases El sexto corte del álbum, Egunna, el Duco Da Vamos a dejar de lado un poquito la música después de repasar Maite Dubu, primer larga duración, Eriaren Oyua, segundo trabajo discográfico, y este Borrokatu, Eta Irabasi, tercer trabajo discográfico. Y vamos a hablar un poquito de la banda, de la trayectoria de la banda, desde sus inicios hasta este año 2014. Como ya sabes, Banda del Norte de Nafarroa, Banda de la Sacana. Esian es un grupo de La Sacana formado en 2006. Sus canciones son una mezcla de punk rock, hardcore melódico y ska. El toque más característico de la banda es que utilizan dos voces principales, femenina y masculina. Las letras hablan tanto de reivindicaciones sociales y políticas como de sentimientos personales. El grupo se forma en el 2006 en forma de quinteto, Fran a la guitarra y voz, Xavi al bajo, echeva a la batería, Amecha a la voz y Eric a la guitarra. En el verano de ese mismo año graban su primer tema Maite Dugu para incluirlo en el recopilatorio música Sagnaca Indartus. A finales de año graban el tema Euskal Herriak Autodeterminación A, creado para la campaña del mismo nombre. Esta es la primera vez que meten vientos en una canción. Contentos con el resultado, deciden añadir la sección de vientos de forma definitiva y es este momento en el que llegan Eneko y Corcho y Bullton al grupo. En junio del 2007 publican su primer disco, Maite Dugu, grabado en Estudios KD y Uña, de la mano de Alberto Porres. Es el propio grupo el que se encarga de la distribución del disco, haciéndolo llegar a numerosos pueblos de toda Euskal Herria. De esta manera consigue vender más de mil copias y, a consecuencia, numerosas actuaciones en vivo. Así, en los siguientes meses los dedican a darse conocer por toda Euskal Herria. En enero del 2008, graba en el tema Ser Hugo Rico Egunac para el gaste de Topagune de Lezo, siendo una gran ayuda para darse a conocer además de Euskal Herria, también en otros lugares como en Cataluña. En primavera del 2008, Butón deja el grupo para tocar el bajo en gatillazo. En su lugar, entra Carlos de Barañaín. En el verano del 2008, publica la canción Aude. Dena Alacherandoa en el recopilatorio de la casa de discos GOR AURTENGO GORAKADA esto es un anticipo de su siguiente trabajo discográfico, ERIADEN OYUA publicado en otoño por GOR DISCOS para la grabación, repiten estudio y vuelven a Estudios K con este disco consigue estar presentes en los principales festivales de Euskal Herria y dar conciertos tanto en su zona así como en Cataluña y Madrid Música Un pequeño descanso en 2009 y con nueva formación, Carlos Altrombón desde 2008, Mireia La Voz y Sabia La Guitarra publican el tercer trabajo en junio del 2010 por Rocatú, Eta, Irabasi, Luchar y Ganar. El título del disco refleja de alguna forma la trayectoria del grupo, ya que siempre ha logrado salir adelante pese a todos los obstáculos. Este disco también tuvo un buen recibimiento y es el mismo verano del 2010, andan dando Caña, Jogo dos fines de semana, tanto en Euskal Herria como en Cataluña. Sin embargo, y por desgracia, se vieron en la obligación de realizar algún que otro ajuste interno y a consecuencia de esto, dejaron los conciertos al lado durante unos meses. Después de publicar tres discos en cuatro años y de dar casi de 150 conciertos, llega el momento de tomar un respiro, el momento de mantener la cabeza fría y enseñar los dientes al futuro. Para mediados de septiembre ya tenían claro que tenían que seguir adelante. Suriña y Chamus ocuparon el puesto de Mireia y Carlos y se pusieron a currar sin parar. Percibían las fuerzas que nunca en su interior, se sentían mejor que nunca y desde entonces, hasta sacar el cuarto disco, trabajaron sin descanso. En enero del 2011 grabaron la canción Mi en Tique para la Icastola de Boise y Tao en Estados Unidos. En febrero grabaron el primer videoclip sobre la canción Es In As Tu. En marzo grabaron el tema Hola Tu Verde A ¿eh? para la red Independentistag y desde enero hasta octubre del 2011 ofrecieron más de 30 conciertos. Y si esto fuera poco, en seis meses compusieron 11 temas nuevos y en agosto grabaron el cuarto disco. El título del disco, publicado con el sello Oyuka Elkar, Itchetic, desde La Palabra, a la hora de componer le dieron mucha importancia a la letra, ya que entendían la música como una herramienta para comunicar y con ella querían hacerse sentir. El disco Itchetic tuvo el mejor recibimiento que un disco de Sian ha tenido nunca y eso se notó tanto en las ventas como en los directos. En la Feria de Durango colgaron el cartel agotado y en los conciertos la gente cantaba y bailaba al son de los nuevos temas es el primer momento. En 2013 editan su quinto disco, en este caso un directo bajo el título Esian Susuenean Mnetahorain, Esian en directo aquí y ahora. En este nuevo trabajo se recopilan un CD de DVD las canciones, las grabaciones de los conciertos de Kernika y Barakaldo. Aparte de eso han sumado al contenido del DVD un documental titulado Esian Bilutsen, Esian al desnudo. Esía no ha dado la espalda la combinación de voz masculina y femenina, al rock, el punk melódico y al impulso de los metales en su sexto disco, el galak Astinduz. Aunque los navarros regresan con algunos cambios, han cuidado cada detalle, bajado el tiempo y dado más presencia a las guitarras. Es el disco más maduro y musicalmente han dado un paso de gigante. Es pues hasta aquí un poquito por encima la trayectoria musical de la banda Sigan sus seis discos, sus cambios en las formaciones Las grabaciones de cada uno de los discos Banda del Norte de nafarroa banda de La Sacana Formado en 2006 Música esto que suena está extraído también de su último trabajo discográfico, de Galak que dentro de poquito estarán por aquí, por Berriozario y Ratia, por Euskal Música, para presentárnoslo, parte de la banda. Pero aquí en Euskal Música, en este programa especial, vamos a seguir repasando los 6 discos, nos hemos quedado en la mitad... Después del mail de Ugu, Herriaren Oioa y Borrokatu eta Labasi, hemos hablado un poquito de la trayectoria musical de la banda, ¿eh? hemos hablado de sus discos, hemos hablado de los comienzos de la banda, hemos hablado como te comentaba anteriormente de los cambios de la formación Y ahora retomamos el pulso a su buena música y nos vamos hasta el cuarto trabajo discográfico. Álbum editado por el sello Oyuka Elkar, el álbum titulado Itchetic, con grandes canciones, buenos temas, como los que vamos a escuchar. El tema titulado más concretamente, Guregatik y Algi y Luna. Sonando el tema Aldi y Luna, uno de los temas incluidos dentro de este cuarto trabajo discográfico para la banda es Sian, el álbum It's antes escuchamos el tema Gureka Thick. Bueno, si te parece, nos vamos hasta el año 2013, ya que en ese año editan su quinto disco, el álbum Esian Susenean, Emen Etaorain, Esian en directo, aquí y ahora. Un trabajo que, pues, recopila en un CDDVD las grabaciones de los conciertos de Guernica y Baracaldo. Así que, esos dos conciertos están incluidos, lo dicho, en este álbum en directo, Emen Etaorain, editado en el año 2013. Nos vamos a quedar con los temas Nora Esian y Olatu Verdea. Got it. Un álbum en formato digipack en el cual te puedes encontrar el concierto en directo en DVD y parte del en CD. Además, te puedes encontrar un documental de Sian, Sian al desnudo, y las letras de las canciones en formato MP3. Así es como sacaron al mercado su quinto trabajo discográfico Esian. Y nos vamos ahora con el álbum de reciente publicación, el álbum Egalak Astinduz bajo el sello Vagaviga, en el cual te puedes encontrar 14 canciones, entre ellas Arrazo ya, Eta Amorrua y Zenbat Kolpe. Si bien suena el sexto trabajo discográfico para esta banda de la sacana para El, el álbum Eka La Casting Nubia hasta la fecha. El último trabajo discográfico de reciente publicación. El tema Sembat con Hemos repasado la trayectoria musical de la banda my Maite Dugu, Eriareno Yua, Borroka Tue, Taneabasi, Itchetik, Emen, Etaolain. Álbum en directo y este Eka La Casting Dulce. Hemos hablado un poquito de la trayectoria musical de la banda De sus discos De los cambios en la formación Y para terminar el programa Lo más importante, lo más interesante Y es que ya tenemos por aquí Por los estudios de Berriozar y Ratia Por el programa Euskal Música Aparte de la banda Esian, vaya cierre de especial Que vamos a tener Con ellos aquí, en directo En los estudios de Berriozar y Ratia Programa especial, es Ian en Euskal Música Actualmente la banda compuesta por Iker a la guitarra Aitor al trombón, Eneko a la trompeta Suriña a las voces, y Igocho a sexo Fran a las voces y a la guitarra aricha a la batería y Xavi al bajo Así que si te parece Escuchamos otro de los temas incluidos En este nuevo trabajo discográfico Y entramos con ellos con parte de la formación De Sian que ya los tenemos aquí En Euskal Música Du bist bereit, sind au kitunae an. Alf ehrlich. Wie ich dir da ist der Schein. Bis bin ich du, wo dejati. Du tat Malcoba ten, mi vida endai durig, llanto durig. A por capen en mes, chuac, que ni Echí uno de los temas incluidos en lo que es el sexto trabajo discográfico de la formación ESIAN, disco editado recientemente bajo el sello discográfico Vagavigar. Para hablar de este nuevo trabajo discográfico, de los inicios de los conciertos que están realizando, tenemos en los estudios de Berriozar y Ratia, en el programa buscar Música, a Fran, voz y guitarra de la formación, a Racha León. Opa, Racha León. Eh, para comenzar, pues eh, presentáis lo que es ya el sexto trabajo discográfico de la banda, eh, pero antes de llegar hasta aquí, pues vamos a comenzar hablando un poco de los inicios, de Sian, cuándo se forma, cómo se forma, porque ya lleváis bastantes años ya, ¿no? Llevamos ocho años ya, sí. Se formó hace... bueno... <risas> Hace ocho años <ríe> Sí, en la Sacana, en un local En un local del pueblo, de Charri Y va, pues empezamos ahí haciendo unas versiones Unas historias Sin ningún otro objetivo más que pasar el rato A gusto, hacerle sonar un poco al tema Y, y ya está Veníamos de otros grupos también Teníamos esa, ese pique de volver al escenario Y bueno Eh, quisimos hacer algo diferente Diferente entre comillas Sin inventar nada, pero Decidimos meter una voz femenina en el grupo Allá estaba Mech Que es una chica ya de Chari Nuestra primera vocalista Entró en la banda Empezamos a hacer algún bolo Luego entraron los vientos Grabamos nuestro primer disco en 2007 Autoproducido 100% Y, y autodivulgado Sobre todo y poco a poco más bolos, más bolos, más bolos, más discos, segundo sí, disco ahora. ya con discográficas tal. Hasta ahora sexto disco ya, quinto de estudio. Nunca habría dicho que íbamos a llegar hasta aquí. El nombre decían cómo surge para dar a conocer a la formación, nos costó tiempo para poner un nombre. Lo del nombre, ya sabes que muchas veces viene de la chorrada más grande del mundo, ¿verdad? Hay que poner un nombre, un nombre corto. Teníamos claro que tenía que ser un nombre en euskera, en vasco, porque es lo que reflejábamos, ¿no? Y es una canción de Sutagar. O sea, pues, lo típico, ¿no? Pues, viendo canciones de grupos, letras, no sé qué. Bah, dimos con una, creo que de Ichasoth, Betérico Muguetan, era el disco. Una canción ahí, dijimos, va su pues nombre es corto, se te queda rápido y de ahí vino el nombre. En cuanto a influencias musicales en la hora de sacar adelante la formación en 2006, algún grupo os influyó en hacer este estilo de música, algún grupo de referencia. Sí que es cierto que cada uno venía de, de unas bebía de fuentes diferentes, ¿no? Yo si coges los discos que tengo en mi coche te encontrarás desde desde Paramore a Queen o no sé, discos de country incluso, ¿no? de este, como ese, eh, joder el Johnny Cash, joder Tengo, sí, me dejaron hace poco un disco o sea, es importante beber de diferentes fuentes no pero sí que es cierto que nuestra música se sobre todo sobre todo la podríamos enlazar con, con grupos de punk rock americano californiano sobre todo quizá esa fue nuestra mayor fuente eh, era quizá la música más sencilla de toda la que escuchamos, ¿no? porque empezar a hacer música tipo Queen, habría sido un poco arriesgado Pero bueno, pues fuimos a, fuimos por esos... Eh, nos molaba mogollón esa música. No sé, Rancid, eh, Bones in Souls, No Fix, eh, incluso Blink 182, o por Paramore que ya he mencionado, ¿no? Por ahí, por ahí un poco. Pero luego, con el paso del tiempo también, vas abriendo la mente, vas escuchando más cosas. Esas cosas, quieras o no quieras, siempre te influyen, uh -huh. siempre. Nos, o sea, la creación de música por lo menos no suele ser demasiado consciente las ideas que te vienen son las que te vienen porque has estado escuchando tal disco y te sugiere tal tal línea de voces o de guitarras o de ritmos ¿no? entonces ha sido muy variado y eso es lo desde luego eso es lo, lo bueno o sea no puedes ver de una única fuente. Eh, larga trayectoria musical Con bastantes cambios en la formación Durante todo este tiempo Cuéntanos un poquito Los cambios que habéis tenido desde el inicio Que son bastantes, wow. ¿no? Lo cierto es que si tendría que contarte Todos los cambios que hemos tenido Pues también estaríamos aquí un rato largo Totalmente, ¿no? ¿no? <risa> sí Hemos tenido muchos cambios Muchos altibajos Pero siempre hemos seguido adelante Fíjate que hemos cambiado hasta de cantante, ¿no? Uh -huh. Que bueno, cambiar de... Yo que sé, de guitarrista O de, o de trombonista Pues bueno puede pasar cara al público al menos relativamente desapercibido, como ha pasado, pero cantante no pasa desapercibido, o sea, eso la peña lo nota y los seguidores lo, lo notan, iba a decir, lo sufren o no. El objetivo es que no lo sufran, sino que lo disfruten, ¿no? Que lo lo vivan. Y ha habido muchos cambios, muchos cambios y han sido muchas veces han sido difíciles a nivel interno porque pues igual porque tenías un vínculo importante con esa persona que se va o que... o lo que sea, o que elige otro camino. Pero pff, ya estamos un poco curados de espanto en ese sentido. Han pasado... calculamos que entre, Contando los que estamos hoy en día, pues más de 20 personas. Pues ya dices, oye, mira, está claro que esto va a seguir adelante, pase lo que pase. Eh, desde el principio, desde el 2006 que empezasteis, siempre habéis tenido una chica. ¿Queríais sacar así la idea de Sian? Sí, es que... Es que no veíamos si, si no tendríamos si no si, no hubiera Yesían, si no hubiese no tuviese una vocalista femenina, no hubiera salido. No sería Yesían. Sería otra cosa. Mejor, peor, Pero otra cosa. Yesían, eh, quizá la característica más importante es la mezcla de voces femenina y masculina, entonces si le quitas una de esas partes pues bueno, guay, igual me mola más, me mola menos, pero ya no es. Desde mi punto de vista no sería así. En 2006 grabasteis el tema Euskal Herriac Autodeterminación A e incluís por primera vez la sección de vientos Eso es. pues ya de forma definitiva. ¿Creéis que esta sección le ha dado el toque que necesitaba la banda? No sé si la necesitaba o no la necesitaba. Surgió en ese momento esa propuesta... Eh... Vimos junto con la gente que nos lo propuso que sería una buena idea que fuese un tema, digamos, bailongo, darle un poco de vida al tema y vimos que para eso los vientos no vendrían mal. Entonces, no fue tanto no fue tan consciente, ¿no? Fue más va, para este tema hacemos. Va, luego claro, entró una gente, nos hicimos super colegas. Ya eran algunos de ellos colegas y decidimos pues que profundizasen más, que, que participasen más, porque uh -huh. claro, hasta hasta entonces piensa que venían a los bolos para tocar una canción. Euskal Herria gato determinación. Es. Pero poco a poco dijimos, venga, pues en el siguiente disco alguna canción más o tal. Hasta hoy también, ¿no? Que están casi en todos los temas. Uh -huh. eh, antes de hablar del sexto disco, eh, cuéntanos un poquito por encima los discos anteriores, la aceptación que han tenido. Quizá con, con bastante diferencia fue el último disco de estudio Itzetik el que tuvo mejor aceptación. Eh, el primero El primero mismo tuvo una muy buena acogida Y ya desde el principio Por eso estuvimos bastante presentes ¿no? En los en los escenarios Desde que empezamos Erriare no Yua, el segundo disco También tuvo una aceptación buena Lo que pasa que también venía del primer disco Que había sido un relativo bombazo No voy ahí puso patas arriba todo Pero para nosotros y para nuestro entorno Fue bastante pum, nos puso ahí delante Erriare ¿no? no Yua nos mantuvo Por Roca Tutairaba si fue más flojo Ahí cambiamos de vocalista, no tuvo una buena aceptación, eso es cierto. Para mí personalmente los temas de ese disco son muy buenos, pero quizá no están tan bien interpretados. Pero luego, ya te digo, no, luego cambiamos otra vez de vocalista, entró Suriñe, grabamos Itzetik y tuvo una muy buena acogida. Sí, notó bastante, sí. Se notó bastante. Y luego pues estaba el disco de estudio después de Itzetik, uh -huh. que también sirvió para reforzar esa ese camino, ¿no? Eh, ¿Qué diferencias encuentras entre lesían de los inicios a los de este nuevo? Trabajo un poquito la evolución que habéis dado. Muchos cambios, hay muchos cambios, muchos cambios. Casi, casi terminaría antes si te dijese que, que mantenemos igual, ¿no? que Fíjate, solo los cambios de, de gente que ha habido, yo soy el único que está desde el principio sí, de principio principio, si no contamos los vientos que entraron más tarde, uh -huh. no estaban al inicio de la banda, ¿no? Tres personas estábamos ahí, eh, uh -huh. el bajista Xavi, ya ex bajista, y el, también ya ex batería Aritz, eh, fueron, fuimos los tres los que empezamos uh -huh. ahí. Eh, sí que es cierto que las canciones las hacía yo, tal pero bueno. Eh, puf, y que, que es que ¿qué no ha cambiado desde entonces? Es que ha cambiado una barbaridad todo, ¿no? Mantenemos una línea quizá reivindicativa, ideológica, bastante bastante pareja. O sea, digamos que hay elementos que, que son comunes, esos elementos sobre todo pues son a nivel ideológico, a nivel de letras, ¿no? Uh -huh. Pero musicalmente hemos avanzado mucho y eso se nota sobre todo en este último disco, porque quizá esa línea musical se ha mantenido durante eh, pues hasta ahora, hasta uh -huh. que sacásemos este disco, pero aquí ha habido un punto de inflexión importante, un golpe importante, ¿no? Sí, Como que dice Sí. Hablando ya de este Gala Castinduz eh, eh, Cuéntanos un poquito Cómo fue el proceso de grabación del disco Cuánto, cuánto tiempo estuvisteis en el estudio Alguna anécdota que contar Buah, siempre Las anécdotas ya sabes que Siempre te acuerdas de ellas cuando A nadie le interesa escucharlas normalmente no Nunca me acuerdo de anécdotas <risas> Cuando estoy haciendo entrevistas Han sido casi dos meses de grabación Nos hemos tomado nuestro tiempo Hemos hecho una apuesta muy muy fuerte Por este disco porque como sabrás Cuanto más tiempo estás en el estudio, pues más caro te sale, evidentemente. Pero teníamos claro que este era el momento. Este era el momento de hacer un trabajo serio. hemos trabajado El trabajo previo ha sido muy largo también. Un año entero. Muy centrados en eso. O sea, muy... No sé cómo decir. Con mucha seriedad. Nos lo hemos tomado muy muy a pecho. ¿sabes? Hemos mm. dicho, venga, o sea, hay, que, hay que darle caña a esto, ¿no? Y en el estudio, pues eso. Hemos estado mucho tiempo, con paciencia. Con, con amor, tratando con cariño a los temas, ¿no? A cada instrumento con paciencia, ya digo, la paciencia es muy importante en un estudio, sino, ah, que sí que está bien tal. No, no, no. Vamos a por la buena. Vamos a, a, a que el músico salga del estudio diciendo, "Joder, yo toco así, ¿no? Eso es lo que se hace, ¿no?" Que no se puede haber hecho mejor, pero claro, al día siguiente entraba ya el guitarrista tal. No, no. Ha sido muy gratificante Uh -huh. Muy gratificante, sin duda. Eh, hablando un poquito de las letras de las canciones, ¿qué queréis expresar con estos con estos nuevos temas a la gente? ¿De qué van un poquito las letras de estos eh, 14 temas? En realidad no es que queramos expresar nada, es que nos es que es lo que nos sale de alguna forma, ¿no? No puedes plantearte quizá un objetivo, ¿no? Ni a la hora de hacer las letras y pienso que tampoco a la hora de hacer la música. Es algo que fluye y luego lo puedes direccionar más por un lado o por otro, pero decimos lo que lo que vemos. Mm. Lo, que, lo que vemos delante de nuestra, lo que vemos en la calle, en los periódicos, en la tele, aunque intentamos ver lo menos posible, lo que escuchamos, lo que lo que vivimos y sobre todo lo que vemos en nuestro interior, ¿no? Intentamos liberarnos de esas cargas que muchas veces tenemos en la olla o en, o en el pecho, ¿no? En el estómago. Y muchas veces eh, las letras son son terapias, son... que o sea, muchas veces son terapias no solo no, que no solo expresan sentimientos o problemas, digamos, personales. También pueden ser problemas sociales, políticos, pero siempre salen desde muy dentro, desde el corazón, ¿no? O sea, con el corazón en la mano hablamos y filtrando un poco por la cabeza y venga, esto es lo que hay. Eh, ya que estamos hablando de las letras de las canciones, hay un tema, Kilómetro Takokutuna. Sí. Eh, ¿Qué es una carta a la prisión o desde la prisión? Es una, una carta a la prisión, es, es una letra de Zuriñe puedo hablar menos de esta letra quizá, pero eh, es una es una letra basada en una carta que llegó de la prisión y la letra está basada pues en, en lo que contaba un preso, un amigo de Zuriñe, lo que había vivido ahí dentro, el infierno que había vivido, ¿no? y cómo había reaccionado él, cómo se sentía tal y, y bueno digamos que Zuriñe en este sentido pues intentaba reflejarlo reflejarlo en, en esta canción, ¿no? Esto es lo que esto es lo que me ha transmitido esa carta que escribió mi amigo, ¿no? En este sexo de trabajo, ¿quién es la persona encargada de las letras de las canciones? ¿Cómo tratáis un poquito los temas para plasmarlos en la música, digámoslo así? Los letristas hemos sido Suriñe, la vocalista y yo, también una de las letras, Silueta Beltzak es de Neko Lazkoz, un verso laride de Tsarrirraz, un amigo, y bueno, siempre no es la también la la a ver cuál es la fórmula, ¿no? la Primero la letra, la primero la música. Somos un grupo que le da mucha importancia a la letra, al mensaje, eso es cierto. Eso no significa que le demos menos importancia a la música, sino que intentamos que el camino sea paralelo. Que no sea, bueno, hemos hecho la música y ahora a ver qué le metemos a esto, ¿no? Pues ahí esta métrica, estas sílabas, tal, a ver qué le metemos. No, suele ir paralelo. Algunas músicas te piden una letra que vaya más agresiva, menos agresiva y las letras también te pueden pedir que la música vaya por un lado o por otro. Uh -huh. Intentamos que sea lo más paralelo posible para que para que sean canciones coherentes. ¿no? El título del disco, Gala Castinduz, ¿cómo surge? ¿Le ¿Tuvisteis que dar muchas vueltas para encontrar un título al disco o es lo que menos os preocupaba? Es importante, todo es importante. Y cuando tienes tiempo para, para trabajar hasta los detalles más pequeños cobran una importancia que antes quizás no le habías dado en otros trabajos o en otros momentos, ¿no? Regalacastinduz es, es una son dos palabras que, que, que están en una canción, en la canción aquella la Recomuxua. Entonces, pues nos fijamos un poco también en, en las letras que habíamos escrito a ver de que si podíamos sacar de ahí algo y vimos cuando nos topamos con esas dos palabras, ¿no? con esa expresión, digamos, dijimos, joder, es que esto refleja muy bien también lo que lo que lo que queremos mmm, mostrar con este disco no queremos desplegar las alas y hasstin eh, agitarlas ¿no? agitarlas para echar a volar y volar vamos lo más alto posible eh, antes de hablar de los conciertos de los directos si te parece vamos a escuchar un tema del disco cuál te gustaría que la gente escuchase cuál no, es, digamos... me gustaría que escuchas en todos luego, ¿eh? porque todos merecen la pena pero maite denuena creo que es un tema que merece la pena sin dubte s'han ir Seguimos con la entrevista que estamos manteniendo con Fran de la formación ESIAN en el programa Buscal Música. Eh, vamos a meternos, como hacíamos anteriormente, a hablar de los directos. Eh, ¿Qué repertorio tenéis para presentar el disco? ¿Estáis incluyendo todos los temas de este trabajo? ¿Vais a meter temas de discos anteriores? ¿Los clásicos de la banda? Un poco de todo. En estos bolos de presentación sí que vamos a hacer una apuesta más fuerte por los temas nuevos. No vamos a poder tocarlos todos porque casi se nos iría todo el bolo. Pero ya nos gustaría, ¿eh? no te creas, ya nos gustaría poder defenderlos todos ahí en el escenario. Pero bueno, eso, un poco de todo. Al final, Sian es, es, no es solo este disco, es mucho más. O sea, si hemos podido grabar este disco y hacer este disco, también ha sido gracias a todo lo que hemos hecho antes y gracias al nombre que hemos cogido con otras canciones. O sea, eso sin duda. No renegamos en absoluto de lo que hemos hecho. O sea, para nada. Entonces, un poco un poco de todo, una mezcla de, de todo. El 27 de diciembre actuáis en Atarrabia, Villabán, dentro de la Torture Rock. ¿Estáis preparando este concierto como un directo especial con sorpresas? Alguna cosica ya haremos, alguna cosica ya haremos. Lo que pasa que todavía tenemos tiempo. En el mundo musical, un mes es una barbaridad. Normalmente igual estás el día anterior ahí preparando cosicas, llamando, oye, vienes a hacer tal... Ya, ya haremos, ya haremos cositas, evidentemente es un concierto muy especial, el Atorchu siempre es especial ¿Es primera cualquiera. vez que venís? No ¿Ya os vivís en otras veces? No, en el Atorchu, cago en so, somos casi veteranos, es la cuarta eso, vez que vamos eso. a estar en el Atorchu uh -huh. Estuvimos, jo, vaya, no, no me acuerdo, o sea, estuvimos que estuvimos en el 10, en aquel Atorchu uh -huh. grande que se hizo en la Kunza y y en otros, en otros dos a hemos estado, entonces este es el, el cuarto. Eh, habéis editado este disco con el sello Vagaviga. Sí. Eh, cómo surge la idea de sacarlo bajo este sello, ¿Os dieron muchas facilidades a la hora de las masterías. ¿Qué facilidades quieres decir? <risa> <risa> es una buena para nosotros es una buena opción en este mm -hmm. momento. Es o sea, en realidad todo es todo es bastante sencillo, ¿no? Si tienes la opción de elegir, tienes que intentar elegir lo que más te convenga vida es una discográfica que trabaja bien con los discos y que trabaja bien con los directos que da a los grupos la opción de presentar o sea de desarrollar el trabajo que han que presentan en el con el disco no era era una buena opción y creo que no nos hemos equivocado Eh, tenéis un videoclip del tema S-Chim. Eh, Contadnos un poquito dónde fue grabado, las personas que colaboran en el videoclip, cómo surge, porque es eh, un poquito duro, ¿no?, el videoclip. Es duro, entre sí. Entre comillas. <risa> es curioso, ¿verdad? Es un videoclip curioso. Eh, lo grabamos en Zumárraga. Bueno, nosotros y el resto de los cortes también se grabaron por allá, por Zumárraga, y colaboró un millón de gente, ¿no? Pues los dos chavalillos que salen ahí... Luego está el, el, el malo, ¿no? El malo el, ogro, bueno. el perro también, ¿verdad? Uh -huh. Pero luego había mogollón de gente por ahí currando. Nosotros solo, solo éramos uno, uno más, ¿no? Un poco de toda la película que se montó ahí. La verdad que es una maravilla uh -huh. el videoclip, ¿no? Es muy es muy guapo, tiene mucho contenido, mucho significado. Sí. No es en plan, "Ah, sí, solo tocando ahí. Ostra, tienes su aquel." Si te paras y tiene su aquel. Bueno, no sé, la idea es la idea y, y la dirección fue estuvo a cargo de Íñigo Esbeltza es un tío que trabaja muy bien, es un artista, se come mucho la olla y desde el primer día que estuvimos con él, pues nos trajo, nos presentó un poco la idea, pues mira, pues a ver qué os sugiere esta esta historia o esta otra, y entonces se pensó esto o esto otro, podríamos hacerlo así o de, te da muchas opciones y luego también pues él tiene mucho muchos pajeos y eso es muy bueno al final pa, para crear, o sea, es, es lo que es lo que hace falta, ¿no? Y nada, pues ahí estuvimos, fuimos un día allá a Las Marraga, estuvimos todo el día pues dándole mil vueltas a a, a la canción ¿no? acabamos ya hasta no te digo dónde de la canción y bah, la verdad es que el resultado mereció la pena sin duda además muy bueno eh, ¿de qué forma se puede conseguir el disco de Galakast pues bueno estará en las digamos en las tiendas habituales tiendas Elkar eh, Eroski este, este tipo de tiendas las tiendas de discos no en general eh y luego pues está desde nuestra página web es sean se puede comprar online eh, me imagino que ya se podrá piratear también en algún lado vamos pues, en la azoca de durango también estará eh, lo estaremos firmando y, y se fotito tal, no sé que esas cosas molan ¿no? esas cosas son súper super bonitas luego de verdad eh, con el corazón es muy es muy entrañable se viven en momentos muy bonitos allá en los sitios de siempre, digamos El que quiera ya sabe dónde me... eh, Los demás componentes de la banda son Aparte de Fran Pues a ver qué me acuerde Porque aquí ya te digo que hay tantos cambios A ver si este se ha ido, si se ha quedado al final o qué No En los vientos están en eco, en la trompeta Y Gocho en el saxo Y Aitor con el trombón Con el bajo está Bruno Que es un nuevo componente Al igual que Daniel en la batería En la guitarra está Iker Y luego está Zuriñe Con la voz Y yo, que soy el que hace las entrevistas Y antes de terminar con la entrevista Fran, eh, te voy a poner un, En un aprieto o igual no Sí, sí, venga o sea, ¿Cuál ha sido para ti, como os estado desde el principio Decían, el directo que más recuerdas uh. El más importante Para ti, por Crate, ejemplo Para mí fue un, un concierto muy entrañable <coughs> Uno que hicimos en, en la sala Kursaal en San Sebastián en Donosti. Claro, aquí quedaría bien que dijese, no, uno que dimos aquí en Berrizar o en Iruña. Jo, lo recuerdo con mucha no sé, con mucho cariño. Fue un concierto muy la gente estaba sentada, es que el Kursaal es una sala de, o sea, no sé cómo decir, sí, una de casa qué? de cultura gigante, ¿no? Pues no sé cómo decir. Eh, hay butacas, la gente estaba sentada, estaban todos nuestros padres, nuestros familiares, no sé qué, nuestras madres, tal. Fue muy, muy entrañable. Preparamos eh, preparamos pistas, o sea, preparamos canciones eh, diferentes, o sea, eh, con, un, con piano, uh -huh. con violín, con violonchelo, en acústico alguna cosica. Bueno, nos ocurramos curramos mojón, o sea... De, de, creo que fue una de las épocas cuando, de cuando más pelo perdí. Eh, la, la época del cursal, sí. Pero mereció la pena también, mereció la pena. Joder, que que tus padres que lo han dado todo por ti, ¿no? Que puedan ver un vuelo en condiciones, uh -huh. sentados, tranquilos, tal, uh -huh. sin estar ahí que se el está la va dándolo todo, no sé qué, tac. Fue muy bonito, muy entrañable. Uh -huh. Y para terminar algo que me haya dejado, ¿qué quieres decir? Pues no sé. Me he acordado ahora mismo de lo que suele decir Evaristo, ¿no? En las finales de las entrevistas, que la tortura es algo muy feo y que es de cobardes. Pues por Evaristo. Pues el 27 de diciembre nos vemos en Ataravia, Villava en el atorchurro Ahí estaremos Dando lo caña como, Y espero que con alguna sorpresita por ahí Seguro que sí Pues Fran, es que ricasco por Avernidio Es que Suerte con el disco ¿Y con cuál nos quedamos? ¿Con qué tema te gustaría? Noizarte, ¿eh? por ejemplo Sobrepasamos la hora y media de programa de este Especial Escian. Y ahí estaba la entrevista que hemos realizado en directo en los estudios de Berriozar y Ratia el programa Euskal Música con el vocalista y guitarrista de la banda Frank. Vamos a dar rápidamente los nombres de los ganadores para esa para ese disco firmado. Por Fran de la Banda, es ganador y ganadora Urjaucia. Ichazo, García, Martínez, y eneco Prieto Domínguez. Esos son los dos ganadores. De este sorteo es que ricas con muchísimas gracias a toda la gente Que nos ha mandado mensaje a través de facebook.com Barra Euskal Música Berriozar y Para participar en este sorteo, en este concurso Iker, Aitor, Eneko, Suniñe, Igocho, Fran, Arich y Xavi Son los componentes actuales de la banda de Sian, os hemos hablado de la trayectoria musical de la banda, os hemos puesto un par de temas de cada disco y para terminar como broche final, como broche importante, la visita en los estudios en directo en Berriozario y Ratia, en Euskal Música, de Fran, voz y guitarra de la banda. Y espero que os haya gustado este programa, este especial dedicado a Sian y nos vamos con el tema Kilómetro 3 Gotuna. Otro de los temas incluidos en este nuevo trabajo discográfico de Esián, E Galact Lo dicho, es que ricasco. Muchísimas gracias. En 7 días volvemos en Euskal Música. Agur.